イチ c u o n e conseguía ser número uno en el Reino Unido durante tres semanas. Con este tema se llama Freedom, De su Make su álbum Big, It que también fue su segundo número uno en el Reino Unido. Más adelante, esta canción, de hecho, con el título Freedom 90, la grabó en solitario George Michael una vez disuelto. One. e q u é grande, George Michael. Bueno, y ahora te voy a hablar de Video Kill the Radio Store. Sabías que hay dos versiones de esta canción. Mira, esta es la original. iesen Bruce payment、bueno, b u Wall-A&T a o、bueno, nacimiento de la m t v en el 81. Y ahora viene la curiosidad. Bagels jamás tocaron en directo esta canción hasta el año 2004, cuando lo hicieron en la gala de homenaje al príncipe Carlos, que se celebró ese año en Londres. Hay un vídeo en YouTube de este directo que te recomiendo encarecidamente porque es una actuación magistral en la que no ahorraron ningún tipo de recurso y de Bagels llevan una orquesta detrás tocando el video kill de Radio Star, que es espectacular. Sí, queridos. イハッユーワンのワーラスバケン e ィットゥ s Hoy, I meet y e a h Seems like my time has come.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 De oro del popo, Come on. los ochenta. Esto es que es We don't need、no We don't need no、control.、No dark Leave their own kids alone Insuperable e inmortal, another breaking the wall de Pink Floyd. o v e que nos vamos, que nos vamos hasta Praga. <ríe> sí, queridos, mañana uno de vosotros, una de vosotras se va a ir a Praga con quien os dé la gana. Y además, oye, vacilando de maletitas, ¿eh? porque os vamos a regalar. Un juego de maletas Gabor estupendas. Dos maletas de cabina con cerradura t s a que ya sé lo que significa. La cerradura esta que lleva combinación, ¿eh? que unes las dos cremalleras y se cierra fantástica. Porto USB para cargar tus dispositivos. Doble separador interior con bolsillos. Y bueno, y el viaje maravilloso en el que v a s a poder sincronizar tu smartwatch con el reloj astronómico de Praga. ¡Oh! ¡Qué viaje, ¿eh? sobre todo en otoño! Es maravilloso viajar hasta allí. En la República Checa, Praga. Os lo vais a pasar genial. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, pues nada. Ya sabéis que tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 606712658, o bien nuestras redes. Y hoy, ya sabéis cuál es nuestro tema del día, ¿no? Si os acabáis de incorporar, y yo os lo comento. Queremos que nos contéis cómo recargáis la energía cuando os quedáis a cero de batería. Si queréis hacerlo por las redes, tenéis que haceros seguidores, nos dejáis el comentario, y hoy habrá un finalista de WhatsApp y otro en las redes. ¡Vamos, te esperamos! Esto es Playkiss. Con Ricky García. ん XFM para todo el país. Bueno, hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Ojo, ¿eh? Y hoy queremos que nos cuentes, pues, cómo recargas tu energía cuando te quedas a cero de batería, ¿vale? ¿Mandas a los nenes a casa de la suegra? ¿Escuchas música Play k i s e r a y sales levantando rueda? a s a hola queridos, hola.、Pues、yo cuando me quedo sin batería ¿Sí? iba a decir que me doy un baño de agua caliente con、mm. un minito,、Anda. o que me gusta sentarme en una terraza y tomarme una cañita con unas aceitunas, pero eso más que recargarme las pilas ¿Sí? me relaja、ah, realmente. Lo que me recarga las pilas, ¿Sí? pero un montón ¿Sí? es un temazo.、Anda. Cuando me ponéis un temazo, yo que sé,、um, Phil Collins con un hanging long enough. O me pones el money for nothing de los airstrikes. O me pones a Bruce Princeton con b o n n i n the USA. Buen gusto, o e r o Estoy muerta, cansada. Ocho horas más. Lo que me echéis. Eso sí que me recarga las pilas. Un besito, Lupe, desde Álava. Si es que es lo que os decimos siempre. Somos tan buenos que tendríamos que entrar por la seguridad social. Gema, desde Jaén. Muy, muy topicazo este audio. Y lo me... reconozco, pero la manera más. t o Para p recargar mi energía、sí. es ponerme el c h á n d a l salir a correr por todas las cuartas de Jaén, que son increíbles,、sí. y ponerme a cualquier hora del día, q u s z a s al play, l a mañanas quizás, o lo que sea, pero sin duda me da n mucho subido de energía coger. Y, y luego, cuando te r m i n o de correr, comerme un buen bocadillo de jamón. <risa> Venga, va, te acepto el topicazo porque también acepto pulpo y me encantan los bocatas de jamón. Eso sí, si me vas a mandar a correr, me conformo con las natillas, ¿eh? <risa> Estaremos juntos hasta las 8 o 7 en Canarias, si quieres pasarlo bien. Todas las tardes en Kikis. Kikis, Kiki. c o n r i c k y García. Ready? r e a d スキス son lighthouse family este es uno de sus grandes éxitos se llama lifted oye y hablando de éxitos cuando volvamos después de las noticias van a sonar pedazo de canciones como voy a, voy a... de guayas te vas a ir como mañana te lleves el viaje a praga que estamos regalando esta semana en play q i z hay que sepas que la próxima semana lo mismo pero por las mañanas con x a á v e rodríguez y maría lama si、sí, la próxima semana el viaje a praga te lo van a regalar la pareja de moda por las mañanas en las mañanas quiz y también van a pasar por nuestra pasarela blondie ファビアンコないわらば a s Te voy a decir un nombre que estoy seguro de que te suena, pero muchísimo y que te ha hecho pasar algún rato más que agradable. Sam Smith, con una canción que se llama I'm Not the Only One. Será n u e s t r o i n v i t a d o de lujo en la próxima media hora. Ahora llega Carmen Desmonds para ponerte al día en el informativo. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.